Bueno, hoy a las 18 horas acá en el auditorio de Radio Futura estaremos eh, llevando adelante esta invitación que venimos contando y que tiene que ver con pensar un poco alrededor de la violencia alrededor nuestro y en nosotros mismos también y más allá y pensar y comparar y no marearnos tanto con un tema que está muy planteado y también avanza sobre la campaña electoral a veces de manera tironeada, a veces de manera revoleada Eh, pero bueno, lo importante es juntarse, estar este, charlando, intercambiando miradas Y llevándonos algo para seguir pensando todos estos días Que esa es una de las cosas más interesantes que pasa en este tipo de espacios Sabina Frédéric, Esteban Rodríguez Alzueta, Ángela Ollandi, referentes de la Casita de los Pibes Vendrán aquí a la esquina de Radio Futura Y bueno, el nombrado Esteban Rodríguez está en el aire con nosotros para hablar un poquito de todo esto ¿Cómo va Esteban? Buen día, Juan y Pachi te saludan ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, días. Bien, ¿cómo andas vos? Muy bien, sí. Bueno. Esteban, eh, ah. se viene a esta convocatoria para el día de hoy, Tiempos Violentos, Hechos, Fantasías y Mitos sobre la Violencia. este Está bueno juntarse a hablar, y, y también por fuera, por ahí, de algunos espacios que son más más típicos para hablar de algunas cuestiones, y mm, llevar estos temas por todos lados, ¿no? Necesitamos que, que la comunidad misma se involucre, dé su mirada, dé su parecer, dé su punto de vista contrario, ¿no? Está está bueno que estas cosas se muevan. Sí, me parece que es una de las preguntas con las que nos vamos a medir este, en, en los próximos años, ¿no? Eh, digo, hay, una, hay las violencias altamente lesivas, son violencias que, que, que vienen eh, creciendo, pero también transformándose. Y me parece que eh, merecen... Este, Eh, un poco de la reflexión colectiva y de mucha paciencia también ¿no? por supuesto que las elecciones no son nunca por lo menos estas elecciones en las que estamos acostumbrados no son nunca el mejor escenario para discutir nada ¿no? porque siempre se hace siempre se, se, se, se, se habla manipulando el dolor de las víctimas también ¿no? parece que no, no no no nunca es buena consejera eh, esa manipulación para para reflexionar pero bueno parece que hay que temas con los que nos vamos a medir seguramente en los próximos años ¿no? Sí. sí sí está interesante lo que decís este de una sociedad que va cambiando también de una sociedad que se va enfrentando quizás a nuevos delitos o a, a nuevas formas de violencia también eh, en una en, en un lugar digamos en el cual nosotros vivimos digo acá en nuestra zona en la cual eh, en términos de pensarnos un poco comparativamente bueno, uno siente que hay violencia, que hay hechos graves, vos decías que aumentan, eh, pero aún así, en términos por ahí comparados o en perspectiva, cuando uno abre un poco el lente, bueno, tan mal no estamos, ¿no? Y eso debería ser una posibilidad también de eh, pensar rápidamente para ver qué, qué sociedad queremos en el futuro. Sí, es cierto, si uno pone pone la Argentina al lado de, de, de, de no sé, de, de, de medellín o lo pone el lado de caracas <ríe> o lo pone el lado de, de El salvador o no sé de san salvador de bahía bueno uno tiene eh, este eh, uno puede decir que vivimos en un país un pacífico también no pero mm. las comparaciones siempre son odiosas no porque uno siempre quiere estar tranquilo en el lugar donde vive también parece claro. ¿no? sí, o sea, que eso no, no me parece que, que cada uno de los países van construyendo diferentes umbrales de tolerancia y muchas veces la, la indignación, la queja alrededor de, de la violencia son la expresión de que la, los vecinos no están dispuestos a resignar el umbral de de violen, el umbral de tolerancia que se, que se ha ido construido socialmente en torno a los conflictos sociales. ¿no? Sí. Entonces, qué vos le digas, mirá, en Caracas está peor, Digo, no lo deja más tranquila digamos, a una persona, porque la persona no está diciendo, eh, eh, digamos, me parece que cuando uno se está protestando está defendiendo ese umbral de violencia también, ¿no? Y mucho menos al que le pasó algo, ¿no? No, sí, por supuesto, mucho menos al que le pasó algo, ¿no? Pero, pero me parece que, que, que la discusión de la violencia es la discusión también sobre esos umbrales también, ¿no? Entonces... Por eso digo, digamos, siempre siempre empiezo diciendo lo mismo con, a, a, para responder esta pregunta que vos hacés, ¿no? Las comparaciones son son odiosas, no no no no nos no, no llevan tranquilidad, ¿no? No no te este porque porque lo que uno está defendiendo eh, es ese, ese límite, ¿no? Este ese umbral de tolerancia. Hm, mm, sí, está está interesante lo que decís. Eh, ambos que es una persona que siempre estuvo en, en colectivos gru en grupos de gente pensando jutándote eh, no pensás que por ahí faltan un poco este tipo de convocatorias o este tipo de bueno, en este caso lo hacemos nosotros y parece que lo estamos en autobombo pero no lo digo por eso lo digo en el sentido de, de que se profundicen esos diálogos la, al principio ¿no? de que estos sean tópicos más cercanos también para que las personas Eh, donde viva en el barrio que estén haya una convocatoria para poder charlar estas cuestiones que, que las personas nos movamos de nuestros espacios y podamos salir de nuestras propias burbujas también eh, hay algo ahí también que tenemos que empezar a ver de profundizarlo ¿no? y sin duda, yo creo que si sí, sí, sí, sí, eh, eh, digamos eh, si estamos donde estamos, en parte es por las, las discusiones que nos han quedado en el tintero, ¿no? porque porque le venimos bajando la, la, la persiana a montones de, de debates, ¿no? Uno sí. de ellos es, es la violencia, ¿no? Que es un debate que que, que, que, se, que se lo ha abordado temperamentalmente, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre le, le digo a mis alumnos la, la muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria uh -huh. eh, eh, eh, abordada en, en términos sensacionalistas ¿no? el tratamiento truculento de, esa, de ese tipo de violencia no, no, no genera divisiones no no genera genera consensos súbitcos que son consensos afectivos también ¿no? sí. y que uno los puede chequear eh, en la, en las, en los movimientos de indignación que producen ¿no? pero pero la indignación justamente está para decir eh, acá no se discute nada no yo yo no quiero yo no quiero debatir nada no sí sí Eh, porque, bueno, es la cuestión de la, de, de la pasión también, ¿no? No es solamente la sobreideologización ideologiza de algunos conflictos también, sino la sobreafectación justamente sentimental sobre esos mismos conflictos en los cuales, bueno, muchas veces eh, las, las formas de resolver efectivamente que algo no vuelva a suceder no son las que parecen las cosas más interesantes para decir en el momento que, en el fragor del suceso, ¿no? Cuando pasó algo lamentable. Justamente ahí... A veces hay personas que tienen algo para decir de manera acertada, de cómo pensar eso, pero obviamente va a ser corrido porque las respuestas más simples y más efectistas son las que más funcionan en ese tiempo también. Sí, a mí me parece que el, el paradigma de la víctima, el dispositivo de víctima, no colabora tampoco en abrir discusiones, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, es Por supuesto que la víctima no es siempre la misma víctima, ¿no? pero y y y resulta difícil digamos decir esto en un país donde digamos los movimientos de víctimas como fueron madres, abuelas, sí. ¿no? que abrieron espacios de libertad, hoy en día la víctima lejos de abrirlo los clausura también, ¿no? Sí. Yo me, me he pasado dando charlas sobre violencia policial y cada vez que me sientan una víctima de la violencia policial, en realidad lejos de abrir un espacio de discusión, lo clausura, ¿no? Porque no no no no se puede, uno no puede decirle a a al familiar que está sentado al lado mira la policía no es asesina viste sí bueno mata a veces pero pero eso no significa que, que, que estemos ante eh, no sé eh, la re, estamos en, ante ante la repetición del terrorismo de estado qué sé yo no sé me parece que que muchas veces este tipo de derivamos muy fácilmente hacia un tratamiento pánico también, ¿no? Eh sobre la violencia y que que no le agrega luz y no le agrega mucha sombra, digamos, a esta discusión también, ¿no? Es decir, eh digo, muchas veces las los movimientos, las agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales salen de gira con con la víctima eh un poco para para, para lejos digamos no para abrir un, una discusión sino para decir mira sobre el tema no hay que discutir hay que cerrar filas en torno al dolor de la víctima cualquiera que no se discutirla forma parte del problema es eh, mirado sospechosamente ¿no? Entonces me parece que que que sin si en gran medida en estos últimos años no hemos discutido sobre la violencia en gran medida es porque Porque el, el, la matriz para discutir la violencia ha sido la de la víctima también, ¿no? Este, manipulando el dolor de la víctima, usando de la víctima. Y a la víctima hay que escucharla, no digo que no haya que escucharla, y por supuesto que hay que repararla, pero el hecho de que alguien esté, si una víctima no significa que tenga razón o que sepa sobre el tema, ¿no? Sí. Eh, a veces cerrar filas es importante, ¿no? Frente a algunos sucesos, pero es cierto que cuando el cerrar filas se transforma en el paradigma este las discusiones se complican un poco, ¿no? No, por eso una una cosa es pensar pensar una movilización callejera Exacto, y otra cosa es vivir claro. el espacio de discusión. Me parece que sí. que que está que está está visto, digamos, de que no no no no no no tenemos mayores insumos para hoy día para para tratar de comprender lo que está pasando. Mm. Eh, cada vez sabemos menos, cada vez nos sorprendemos más agarrando la cabeza. ¿No? Entonces, eso, eso es porque, bueno, nos, nos están faltando eh, herramientas para, para, para, para, para preguntar, para leer, para tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y me parece que gran parte de, de, de esa orfandad teórica, en gran medida, eh, eh, gran parte de la pereza teórica que, que, que existe eh, es la, la, la, la modorra que aporta eh, la víctima sobre estos temas no se puede dejar no se le puede dejar a estos temas a, a la víctima eh, digamos, lo que no significa que no tenga nada para decir lo que no significa que no haya que escucharla lo estoy diciendo no es la única partitura para para leer estos problemas es un tema súper apasionante no quiero profundizar porque lo vamos a estar hablando de la tarde seguramente así que lo dejamos ahí te aprovecho nomás esteban con una cosita más más de coyuntura por ahí eh, si es que la tenés igual probablemente la tengas pero qué reflexión o qué caracterización estás viendo sobre justamente este tema, el tema de violencia/inseguridad barra inseguridad, que no siempre es lo mismo, pero en este caso lo voy a lo voy a unir frente eh, a la campaña, porque si bien tenemos varios candidatos muy fan de hablar de inseguridad, está medio también este vacía la cuestión de de la discusión de propuestas y todo esto. Vos cómo la ves? Sí, la veo igual que vos, o ¿sí? sea, ¿viste que las, a mí me parece que las chat como te decía, comienzo, viste las elecciones hoy día en este en este país no son no son el mejor escenario para discutir este, sí. absolutamente nada, ¿no? Sí. Eh, es, es entendible que siempre la, una discusión se la lleva el trazo grueso, ¿no? Sí. Pero ni siquiera las segundas líneas están eh, están dispuestas a, a avanzar sobre la letra chica, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera los partidos tienen la necesidad de presentar una, un programa, plataformas, sí. no hay nada, lo único que hay son eslóganes y la verdad sobre esos eslóganes mucho tampoco se puede decir, ¿no? Más que eh, practicar ejercicio de indignación, ¿no? Mm. Eh, la la, la, la posición política también es cierto que, digo, la, la, hace, yo ese rato vengo diciendo de que Digamos, a la, la posición no se le caen muchas ideas y las pocas ideas que tienen vienen con malas noticias ¿no? porque si ponerle no pueden hacer política con el trabajo porque van a hacer una reforma laboral si no pueden hacer política con la salud y la educación porque son son carteras que van a merecer este importantes ajustes si no pueden hacer política con la vivienda eh, no pueden ser político con las niñez o la, o la vejez Eh, porque también van a, van a ser ajustadas esas carteras, bueno, entonces a la oposición política le quedan muy pocos lugares para presentarse como merecedores de votos en el mercado de la política uno de los pocos lugares que le queda es la, la, la seguridad y entonces eh, se presentan prometiendo más policías más cárceles más penas a cambio de votos, ¿no? Es decir, a, hacen política con la desgracia ajena como decíamos recién ¿no? entonces Por eso la, la inseguridad se transforma en la vivir en la política no este eh es un tema que que compite con con la inflación son los dos grandes temas no la la inflación que te que te te, te, te licúa eh, el bolsillo y y y y y y la inseguridad no son son los dos grandes y y para esos dos grandes temas bueno bueno sino no voy a hablar de la inflación pero pero la la inseguridad que es el tema que yo conozco y a lo que me dedico bueno, la verdad que uno le deja mucho que desear de los términos en que se está abordando esta, esta problemática, ¿no? Sí, totalmente. Eh, bueno, hoy a las 18 va a estar Esteban acá charlando en la radio junto a otras personas, muy interesante eh, la convocatoria para hoy. A las 18 en punto, vénganse a la radio. Eh, tenemos eh, invitaciones retrasadas también con vos, Esteban. Eh. Eh, tenemos que juntarnos a hablar sobre el, el libro de la vejez, que ya me lo terminé. Lo estuve comentando uh -huh. al aire, pero lo quiero charlar con vos, así que la semana que viene te parece algún momento hacete un huequito para para venir acá a la Radio y tenemos el nuevo libro también de Samuel Pibe Chorro, Rodeos en torno a las transgresiones juveniles urbanas, eh, editado por Didot, que ya salió, también ya se puede conseguir este? Sí, sí, ya salió, ya salió. Qué bueno. Estamos muy contento con ese nuevo libro. Está muy lindo, la verdad que también aparte el este el, el trabajo de etapa de Falopapa está está hermoso y nada, todas nuestras felicitaciones Esteban, el acompañamiento también y hacete un poquito la agenda la semana que viene o la otra para charlar acá un buen rato Dale, ahí, est ahí, ahí estaré Dale, abrazo grande, nos vemos en la pronto. tarde chao, chao. Esteban Rodríguez Alzueta, a quien escuchaban eh, hoy a las 18 va a compartir panel junto a la ex ministra de seguridad Sabina Frédéric, a la socióloga Ángela Ollandi, que está en el observatorio de seguridad a eh, referente que están los pibes, pero que igual los voy a decir con nombre porque ya me dijeron quienes van a venir hoy así que vamos a poner el nombre propio va a venir daniela Atonello, va a venir el Tato y va uh -huh. a venir Jessica. Por la casita de los pibes. este Así que, bueno, hoy a las 18, puntual, es esta movida, acá en la radio. Eh, me gusta aclarar cuando le hacemos estas invitaciones, para el que no sabe que la radio, además del estudio en el cual estamos ahora haciendo radio, tiene otro espacio que es abierto, más cómodo, porque poner a la gente, claro, se imagina Piensa que van a que... al estudio y es incómodo. <risa> no, es... no, gente. Una amiga me preguntó que le interesaba venir, pero me dice, pero no quiero estar en esto. El... No, no, no, no, hay es un es un lugar más tipo eh... es una casi una sala, sí. No, me gustaba la zumba a mí. No me gusta la no zumba. Eh, sala de uso multi... Pueden decirle living, auditorio, barcito, esquina... Barcito no, Cultural. está a mitad de camino entre una sala y un living O sea, eh, un living bastante cómodo y bastante amplio Pero que también está dispuesto como si fuera una sala Como dijo Malena Walsh, de la sala al comedor a la tarde a las 18 para